Estamos recorriendo hace un minuto, te cuento, Juan Pablo, y le cuento a la audiencia. Están preparando un escenario en la parte de atrás de la biblioteca, donde hay una cancha de fútbol muy, muy linda, por lo menos para los que nos gusta el deporte. Y dentro del Zoom están preparando lo que va a ser la muestra. Todo esto va a comenzar mañana a las 7 de la tarde, pero le vamos a pedir más detalles a Patricia, que está acá al lado nuestro, para contarnos. Buen día, Patricia, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, ¿cómo se están preparando para mañana los ocho años de esta biblioteca popular. Y muy intensamente, durante toda la semana hemos estado hermoseando la biblioteca, uh -huh. eh, las chicas y los chicos han estado desplegando las pinceletas, los colores, uh -huh. eh, hemos estado arreglando, poniendo lindo todo, acondicionando, preparando las muestras, uh -huh. eh, convocando a los artistas de, de la ciudad de Santa Rosa que van a venir uh -huh. para acompañarnos en nuestro octavo cumpleaños, Así que estamos muy contentos esperando que llegue mañana para tener la gran fiesta. Eh, ¿Nos podés contar quiénes son esos artistas que van a estar mañana? Sí, mañana, bueno, vamos a, a tener la presencia de la Escuela de Tambores, uh -huh. eh, la Murga de la Biblioteca, en retumban en Calacas, eh, va a estar la, los chicos derrumbeando, uh -huh. eh, también nos va a estar acompañando Juani de Pián, Guillermina Gavaza, Laura Quintero. Eh, también vamos a tener a la Rosa Cumbia que nos va a estar poniendo un poco de ritmo eh, la 560 Crew que es una banda de rap que también nos han estado acompañando durante el año y seguramente algún, de algún otro artista me voy a estar olvidando en este momento y amenizando también la jornada va a estar eh, Orangela eh, que va a ser la articulado, articuladora de, de todos los espectáculos, y también el payaso chico, como todos los años, eh, también va a estar eh, acompañándonos. Así que una noche, esperamos que sea una noche muy linda, muy variado, el, el, digamos, la cantidad de espectáculos que va a haber, y por supuesto, como siempre, como todos los años, un esmeradísimo servicio de cantinas, que se están preparando, eh, bajando los freezer, las jaseosas, ...las bebidas y también va a haber eh, chorizo, el famoso chorizo mariposa... Uh -huh. ...y un guiso vegetariano, que fue la sensación uh -huh. el año pasado... Así bueno. ...que este año se va a repetir, para, todos los, para sí. todos los gustos. Bien, música, comida, bebidas y dentro del Zoom, ¿qué va a pasar? Y dentro del Zoom van a estar las muestras de todos los talleres que se han sí. realizado durante el año... Eh, acá en la biblioteca funciona un CAI, que es un centro de actividades infantiles, y dentro de, del CAI hay diferentes talleres durante toda la semana, inclusive los sábados, y bueno, todas las muestras de los talleres de ciencia, de arte, eh, taller de... Eh, bueno, ahora en este momento no me voy a acordar todos los talleres que incluye CAI, pero dentro de CAI hay muchos talleres que van a estar expuestos aquí, También va a estar el taller de género, el taller literario, la editorial que explote el lunes también va a estar presente. Y bueno, todas los que, digamos, las personas que han estado compartiendo su tiempo acá en la biblioteca van a tener un espacio para mostrar lo que se ha hecho durante todo el año, que ha sido realmente bastante mucho y bueno, eso nos pone muy, muy felices. Bien, Patricia, antes de la nota estuvimos recorriendo y vimos mucha gente dando vueltas. ¿Cuántos están trabajando en, esta, en estos festejos? Y mucha gente, te diría, la gente que integra la comisión de la biblioteca, eh, la gente que integra el CAI, maestras, talleristas, las chicas y los chicos del barrio, eh, familias del barrio, o sea, todos eh, involucrados en, en esto, en la preparación de esta fiesta. Son ocho años de la biblioteca, eh, ¿hay un festejo este, distinto este año a los anteriores? No, todos los años tratamos de hacer... Eh, lo más lindo que podamos uh -huh. y es aprovechar este cierre de año para disfrutar todo, digamos, todo el trabajo que se ha realizado todo el año y para encontrarnos, para pasar un momento alegre uh -huh. con las familias del barrio, con toda la gente de, de la ciudad de Santa Rosa, que ahora, bueno, eh, siempre digo, no, ahora tiene, tenemos al colectivo en línea 8 que viene desde el centro. Se puede tomar cualquier persona que quiera llegarse a la biblioteca, tomarse el colectivo Línea 8 y los deja a la puerta de la biblioteca. Así uh -huh. que todo el mundo invitado a participar. Bien. Eh, ¿algún, ¿Alguna situación que haya ocurrido en estos ocho años que les haya marcado como biblioteca a ustedes? Yo creo que cada día tenemos desafíos, todos los días tenemos aprendizajes. Así que es un, yo creo que eso es algo continuo, sí. que todos los días vamos... Eh, como cre creciendo como grupo como institución uh -huh. vamos aprendiendo y yo creo que todavía nos queda mucho, muchos desafíos y muchos caminos por recorrer uh -huh. eh, uno de nuestros mayores sueños y desafíos es tener eh, el espacio propio porque este espacio con el que contamos es de la municipalidad uh -huh. eh, nosotros tenemos eh, acá donde termina uh -huh. el salón de usos múltiples el terreno contiguo es de la biblioteca uh -huh. eh, y bueno Es muy difícil poder lograr un edificio propio, pero a eso apuntamos, ese es nuestro sueño. Eh, tenemos la huerta, que me olvidé mencionarla dentro de los talleres, que también va a estar eh, presente eh, en la muestra. Y bueno, por el momento no podemos tener un edificio para la biblioteca, pero sí, tú, tenemos una pequeña construcción natural y una huerta que nos, todos los días le ponemos un, un poquito también para que sea... Eh, productiva y para que los chicos y las chicas de la biblioteca puedan aprender y disfrutar también del trabajo. Bien. Ustedes ven a los chicos que vienen a esta biblioteca desde hace ocho años, ¿cómo ven la evolución de ellos desde que comenzaron a venir a esa biblioteca a hoy? ¿Le encuentran algo distinto a ellos mismos? Es, es muy llamativo, ¿no? Porque nosotras empezamos a ver a los niños y las niñas que venían a la biblioteca siendo, cuando se formó la biblioteca, teniendo entre 10, 12 años, y hoy vienen, pero ya con sus hijos algunos y, e hijas. Así que vemos un crecimiento, vemos eh, esto de, de, de crecer con la biblioteca en el barrio y, y ser parte de la biblioteca, verlos crecer, acercarse... Eh, como es llamativo ver la predisposición a, al arte, al, al aprender, al participar, y eso nos pone muy contentos. Eh, como sociedad no estamos ajenos a todo lo que pasa en el país y en la provincia. ¿Están algo preocupados este, respecto a, este, a estos ajustes que hay desde educación para el tema de los ca y los CAJ? Sí, por supuesto. Este año ha sido una lucha hasta que eh, medio año tratando de... de en, digamos, encuadrar lo que sería el CAI, que desde Nación eh, no mandaron, digamos, más fondos, sino que ahora lo observió provincia. Entonces es, es como una lucha constante uh -huh. por sostener y preservar eso, estos espacios, porque para nosotros tener un CAI en la biblioteca es muy significativo, porque es recurso humano a la disposición del barrio, son eh, nueve personas trabajando. Eh, cuatro maestras comunitarias recorriendo el barrio a diario, eh, tres talleristas, coordinadora, un auxiliar que de otra manera para nosotras, digamos, como asociación, sería imposible sostener económicamente tanta cantidad de recursos humanos. Y el impacto en el barrio eh, se ve y es muy positivo porque es como acercar los derechos a la gente, acercar la salud, la educación... Es como algo a lo que apuntamos a sostener y, y queremos que siga el CAI y que, siga, que, que Nación pueda ponerse digamos, un poco las pilas y, y, y aportar a, la, a lo que es educación. En la última reunión que se hizo en el Medasur eh, con las eh, bibliotecas populares, la subsecretaria Maggio dijo que el 50% del presupuesto que hay en cultura va destinado a estas bibliotecas populares. ¿Ustedes lo ven? ¿Ven el acompañamiento? Eh, nosotros siempre hemos sido acompañados por Cultura de la Provincia, y en especial por Adriana, uh -huh. eh, y, y yo creo que ayer lo decía también eh, que La Pampa es privilegiada, una provincia privilegiada con respecto a las bibliotecas populares, uh -huh. si comparamos con Buenos Aires, con uh -huh. algunas otras provincias que... Se ha reducido el, el sueldo de, de las bibliotecarias o, el, digamos, el presupuesto que se destina para eso y, sin embargo, el, en la Pampa eh, eso es algo que está sostenido y garantizado para que se pueda seguir prestando el servicio a la gente como corresponde. Bien, bueno Patricia, muchísimas gracias, y si querés reiteramos la actividad de mañana, que creemos que están invitados también los barrios que están cercanos al barrio escondido, ¿no es cierto? Por supuesto, sí. Eh, les quiero agradecer mucho por acercarse hasta la biblioteca, por compartir este momento, y sí, a través de Radio Kermes, invitar a todos los barrios eh, que nos circundan, a toda la ciudad en general, Para mañana, a partir de las 7 de la tarde, en la calle Gandhi 555, en el salón de usos múltiples y la biblioteca, eh, que no se la pierdan porque va a ser una fiesta maravillosa como todos los años, que se vengan con la reposera, con el mate, con el repelente, y, que, y preparados para disfrutar desde las 7 de la tarde hasta las 12 de la noche, una y media, o donde hasta dé. donde dé la fiesta. Bien, para el que no vino nunca por la entrada principal del barrio, es al final a la izquierda. Así es. GAN de 555. Bien, gracias Patricia. Gracias a ustedes. Bueno, Juan Pablo, Patricia Ollar Burún es eh, parte de la Biblioteca Popular Teresa Pérez. Mañana lo festejo por los ocho años y ya se está preparando todo aquí en el barrio. Y por supuesto invitamos a toda la gente del barrio escondido y también barrios muy cercanos como Barrio Los Fresnos y también los barrios populares que se han entregado al sur de la ciudad. Perfecto, Mauro. Nos contactamos si es necesario. Cómo no, hasta luego. Nuestro cronista de exteriores nos traía esta mirada sobre la biblioteca del Barrio Escondido que mañana festeja.